Bueno, estamos en contacto con el sector mercante del Sindicato Único de Trabajadores del Mar. Estamos en contacto con Pablo Pires porque los trabajadores de Buquebus están movilizados. Pablo, buen día. Aló, buen día. Buen día para ti y para toda la audiencia. Bueno, Pablo, contanos acerca de, de cuál es la problemática que los tiene movilizados con esta empresa. Bueno, para, para comenzar quería aclarar un poco la, la, la, la temática, porque viene de hace unos cuantos años, eh, allá por el 2019, con una plena crisis argentina, Durante el gobierno de Macri donde se dispara la, la inflación y, y el valor del dólar, se genera una situación en la cual la venta de pasajes de Bus en aquel entonces cae, cae en picada no solamente por la imposibilidad de, de los argentinos de viajar sino que la carestía del propio país hacía que los uruguayos tampoco viajáramos allá en esa circunstancia la empresa puso arriba de la mesa 120 despidos una reducción salarial de 25% más pérdida bueno, de, de beneficios y conquistas que los trabajadores tenían. Finalmente, después de, de, de varios meses de negociación y de, y de medidas de lucha de los trabajadores, se logró atemperar bastante esta reacción de la empresa y finalmente despejamos los 120 despidos y cedimos en un 10% de, de la masa salarial que los trabajadores cobraban, más algún beneficio de descanso. Todo esto a condición de que durante el, la vigencia del convenio se iba a ir planteando fórmulas de recuperación de lo antes perdido para volver a la situación previa a ese acuerdo. Eso, para que se den una idea, después ya de cinco años y con el convenio prácticamente vencido, no se ha logrado restaurar. Es decir... Tengamos en cuenta que en medio de estos cinco años también pasó la pandemia, en donde además de lo que todos los trabajadores eh, uruguayos, que bueno, sufrimos grandemente lo que fue eh, la pandemia, en particular los trabajadores de los ferries de transporte de pasajeros, quedaron involucrados en la ley 19.942, que es una ley que se sacó un poco a medida de las empresas con dificultades, con mayores dificultades producto de la pandemia. ¿no? Esto implicaba que durante el periodo famoso llamado periodo puente, en donde no hubo negociación colectiva en el Uruguay, además de la pérdida salarial que le provocó a la mayoría de los trabajadores de todas las ramas de actividad, estos trabajadores tuvieron un trato especial para que las empresas no se vieran impactadas de forma negativa en cuanto al crecimiento salarial de los trabajadores y por lo tanto la pérdida salarial de los trabajadores del de de transporte de ferry y pasajeros fue mayor que la del resto de los trabajadores. Es decir que al culminar el periodo desde 2019 a, la part, a esta parte... Los trabajadores de Bus perdieron, además de ese 10% cedido en el convenio del 2019, un 10,34% más a partir de eh, la ley 19.942. Esa, esa pérdida salarial producto de, de la pandemia recién la vamos a, a recuperar los trabajadores por convenio a, a, en enero del 2025. Esto es un, un golpe bastante duro en la economía de los trabajadores porque claro, implica un 20,3% sí. de reducción salarial en, en cinco años, lo cual es, es muy grande. Sin embargo, desde diciembre, desde diciembre del año pasado a esta parte que hemos estado negociando con la empresa eh, la, la firma de un nuevo convenio que contenga y que contemple estas situaciones, Sin embargo, decía, no es la reivindicación principal de los trabajadores. Imaginémonos que una pérdida salarial tan grande no sea la, la, la reivindicación principal, es porque la que sí lo es, es muy sentida. Y la reivindicación principal pasa a ser el descanso. Los trabajadores perdieron este, en aquel entonces, por, por, por lo que fue aquella crisis, eh, lo que se llaman francos, que para que nos hagamos una idea un trabajador eh, de buquebus al correr del, en, en, dentro del mes eh, permanece 15 días a bordo, pero 15 días de 24 horas. Si bien no está trabajando las 24 horas eh, a bordo porque tiene que pernoctar en Buenos Aires, tiene esas horas allí de, de, de traslados y, y, y pernocte, eh, las jornadas se extienden cercanas a las 16 horas y en algunos casos más. Eh, es decir que los trabajadores permanecen 24 horas durante esos 15 días fuera de su casa también. Uh -huh. Por lo tanto, la acumulación de esta carga horaria sumada a que ya desde la pandemia esta parte eh, no se ha reintegrado la totalidad del personal y permanece rotativo en seguros de paro, hace que además de, de esa carga horaria el trabajador eh, se vea cumpliendo la tarea que deberían desempeñar más trabajadores, es decir, Cuando antes para, para una tarea habían cuatro o cinco compañeros, hoy la tienen que realizar tres. Eh, es una política que nosotros consideramos errática de la empresa y, y, y la única explicación que encontramos es asegurar una rentabilidad por encima de determinado nivel y a costa de, de cualquier cosa. Entre ellos a costa de la pérdida salarial de los trabajadores, la no recuperación de ese salario, y sobre todo de los descansos de los trabajadores y las trabajadoras que se ven realizando tareas que involucrarían o deberían involucrar a más personal, sobre todo en jornadas de, de, de, de muy larga duración. ¿Verdad? Esto es una de las reivindicaciones que estamos trabajando y que impacta también directamente lo que es la seguridad laboral, la estabilidad emocional de los trabajadores a la hora de desempeñar de su tarea atendiendo pasajeros, porque aparte no es que están cargando granos, papel o container. Están trabajando con pasajeros que requieren eh, determinadas, este, determinada atención, que los trabajadores se ven desbordados. Si bien eh, en parte parecía en algún momento de la negociación que la empresa había logrado entender la postura y, y se había sensibilizado en la, en la misma, Por algunas razones que, bueno, nosotros no vamos a opinar sobre ese tema, pero eh, una, una especie de crisis eh, direccional en la empresa este, con renuncia de algún gerente y un relacionamiento complicado, sospechamos que, que eso influyó negativamente para la, la, la, la respuesta tan este, categórica y negativa que han tenido los planteos de los trabajadores, que en algún, en algún momento pensamos que iba a tener un... Una, un tratamiento más, más empático. Así que en este momento, después de seis, siete meses, ya casi siete meses de negociación, y de una respuesta tan categórica de la empresa en, en, la, en el Ministerio de Trabajo, donde estábamos llevando adelante la negociación, eh, quedamos en una situación muy complicada. Eh, para el martes 6, sí. para el martes seis, eh disculpa, fue citado consejo de salario como para mediar, a ver si hay alguna fórmula que pueda surgir eh, que pueda digamos viabilizar y continuar las negociaciones y, y destrabar esta, esta situación ¿no? uh -huh. eh que eh, ¿están tomando algún tipo de medida Pablo? Eh, mirá, la, la, las medidas que nosotros estamos desarrollando en el momento, estamos esperando, este, por supuesto, tener esa reunión el martes 6 para, para ver si, si hay alguna novedad, son básicamente sensibilizar a la población, informar la situación que estamos viviendo y y a través de los medios, a través de, la, de las medidas de volanteadas y, y carteles que estamos colocando, sobre todo para informarle al pasajero en las terminales uh -huh. la situación que se, está, que se está padeciendo, que los mismos pasajeros este, la viven porque saben, en algunos casos, la dificultad de las demoras y, que, que existen a la hora de, de la atención por parte de un personal disminuido y agotado. Pero bueno, nosotros estamos apostando un poco a, a informarle a la a la población y, a, y al pasajero, la situación que se vive, para que en el caso de que de esa reunión no surjan avances y se tengan que tomar ya medidas un poco más, eh, más duras, eh, tengamos, bueno, la comprensión de, de, de la población y de los pasajeros. Perfecto. Pablo Pires, muchísimas gracias por la información, por el tiempo y quedamos a la orden, ¿eh? Muchas gracias, José Luis, un saludo para la audiencia. Igualmente, hasta Pero luego. luego.